este es tu programa La Voz Hispana, te habla Juan Carlos Rosado, quiero indicarte que si tienes alguna necesidad en bienes raíces, comprar, vender, rentar alguna propiedad, te puedes comunicar a mi teléfono celular al 931-436-1237 o a mi oficina 931-245-4663. Me acompaña en esta tarde un buen amigo, Jimmy Bonilla. Jimmy, ¿cómo te encuentras? Me encuentro Muy bien. Muy bien. Jimmy tiene un doctorado en liderazgo, tiene una maestría en eh, de hospitales, ¿verdad? Administración de, administración de hospitales, perdóname. Uh -huh. Y Jimmy también tiene una maestría en eh, administración de negocios y a la misma vez es maestro de español aquí en el sistema escolar de Montgomery County y es músico. So, Jimmy tiene muchas facetas en su vida. Eh, Jimmy, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en Claxville? Llevo aproximadamente, oh, bah, me pusiste en el spa como dicen este, Llegué aquí en el 97, estuve hasta el 2002 Que son 5 no, años ahí Y después regresé para atrás en el 2006 hasta ahora Son totalmente 13 años llevo aquí viviendo ¿Tú te retiraste como Command Sion Major? De, de como Sion Major, Sian major. Sian major yeah. ¿Aquí en Fort Campbell? No, me retiré en San Antonio, Texas, en Fort Sam ¿Y qué te trajo a Bueno, tenía, tenía casa aquí ya, cuando viví del, 2000, del 97 al 2002, y los niños míos querían regresar para, para Clarksville. Y a la vez que regresamos, pues querían volver para, para la ciudad, pero era muy tarde. Así que estamos aquí. Mis hijos este, fueron a la escuela aquí, de Montgomery County Schools, y además de eso, de ir a la escuela aquí, este fueron a Austin P. Ya tengo dos que se graduaron de Austin P. Y el, el tercer hijo mío, Armani. Le quedan dos años, dos aparte de año ahora. Sí. O sea, de todas las ciudades que recorriste cuando estuviste en el ejército, Clarkville fue la que más impactó tu familia. Clarkville fue la más barata. <risa> <risa> <risa> fue, la más, fue la más barata para empezar. Y además que es una comunidad que es bien sana. El crimen es bien bien bajo. Y mi esposa y nosotros nos gustó porque si queremos ver la ciudad, pues vamos para Nashville. Estamos allá 35 minutos y estamos en Nashville. Perfecto. ¿Mm? ¿A qué te estás dedicando actualmente? Jimmy? Actualmente tengo varios proyectos. Como dijiste, el doctorado estoy esperando que me aprueben la, el, el dissertation, que ya en diciembre se termina. Entonces me dan oficialmente el, el doctorado. Y uh, empiezo ahora, la semana que viene, a enseñar español en Clarkshire High School. ¿Estás ofreciendo clases de español? En Clarkshire High School, los estudiantes de High School, de noveno grado a doce ¿Eres el único maestro actualmente enseñando español hoy? No, no, el Clashpoint tiene este, cuatro maestros de español, cuatro incluyéndome maestros. a mí. So, ¿El sistema ha reconocido la necesidad? Sí, sí, hay, hay necesidad de maestros de español. Ellos saben que es igual que maestros de portugués, maestros de latín, de, latín, de latino, y maestros de francés también. So, están Pero cada, cada escuela es diferente. Algunas escuelas tienen español y otras escuelas tienen francés y otras escuelas tienen alemán. So, Pero Clash es una vez que tiene español. So que dependiendo de lo que usted quiera aprender, tiene que ir a esa escuela. Esa escuela. Bueno, lo que están haciendo ahora en el sistema de escuela es que lo están haciendo académico. Okay. Me dicen que algunas escuelas, y van a empezar este año a ser eso, algunas escuelas se van a en, en, enfocar en administración de presa Si el estudiante quiere estudiar administración de presa cuando va a ir a colegio, pues ya viene a esa escuela de superior para enfocarse en esa área, hay otras áreas que son de, de como dicen en inglés health que tienen que ver con la industria de hospitales, y los estudiantes que quieren estudiar eso, pues van a, a, a otras escuelas, hay otras escuelas que se va a en tecnología, y otras escuelas en teatro, y este eh, cuestiones de televisión y cosas, sí. cosas así, so, van a ser escuelas académicas y los estudiantes van a tener un, como le dicen van a tener la oportunidad de escoger qué escuela quieren ir. ¿Eso aquí en el sistema...? Eso va a empezar este año aquí en el sistema de, de, de Montgomery County. ¿Hacen falta fue? más maestros para escuelas de, para enseñar español? Actualmente? Bueno, actualmente ya se llenaron todas las posiciones okay. aquí. Pero otras escuelas como Springfield High y otro, otro, otras escuelas cerca donde tú vives, pues todavía tienen posiciones abiertas. Otros distritos. Otros otro distritos, Entiendo. ¿En qué te ayuda tu doctorado de liderazgo? liderazgo? Lo que me ayuda es enfocarme más en, en, en Como líder de la comunidad O sea, un doctorado uno lo hace Pero no solamente para Para coger el título Sino para ser un, un sirviente a la comunidad Para que la comunidad mejore Entonces como yo vengo de De familia baja, no vengo de familia rica Pues soy un ejemplo Para los demás Que si sí se puede hacer a través de la educación Hay muchas oportunidades Tú acabas de mencionar un punto muy importante a través de la educación. A través de la educación, sí. Y aparte de que tienes un doctorado en liderazgo, tienes tremenda experiencia de sobre 22 años en el ejército. 27 años. 27 años, mm. que fuiste líder en el ejército. Exacto, o sea, claro. para ti no es difícil eh, ser la voz cantante cuando hay que organizarse y organizar ciertos eventos o poner en práctica ciertas ideas? En este caso, en el sistema escolar. Exactamente. Y ayudar a los estudiantes a, a, con tu ejemplo a seguir hacia adelante y demostrarle que se puede. Tu ya tuvo un punto bien importante porque dicen que muchos líderes nacen con liderazgo. Y a través de mis estudios que he hecho y haciendo el, el research, como dicen, eh, no es solamente eso. Mucha gente nacen con unas cuantas cualidades para ser líder. Pero. Para ser líder tiene que tener la carisma, tiene que tener paciencia y tiene que aprender a entender que cada persona individual es, es un individuo y es diferente. So, ¿Cada psicología es diferente? ¿Es una psicología es una aparte? una psicología aparte, es No es la bien. psicología. La psicología de uno no la puedes aplicar para los todos. Hay que ser filósofo, como Ahí dicen. <risa> <risa> eh, Jimmy, también tienes eh, una maestría en sistemas de salud, ¿en qué te ha ayudado eso? Me ha ayudado bastante porque este, entiendo exactamente como cómo, cómo hablamos anteriormente cómo todo brega en el sistema de salud, en el sistema del gobierno, salud en gobierno, el sistema de salud en, en el área militar y sistema de salud de de la, la empresa privadas, que normalmente la empresa privada es totalmente diferente a las empresas que, que son non-for-profit o las empresas que, que son del gobierno cuando decimos que es diferente entendemos que posiblemente los servicios que se van a rendir son de diferentes niveles son diferentes niveles porque cuando tú estás en una en una organización que es privada depende de los ingresos que traen los pacientes eso que normalmente es un, es un negocio ahora cuando tú estás en una organización gubernamental es diferente porque en el gobierno, el gobierno suple el dinero para que se atiendan los pacientes. Es, es total totalmente diferente. So, podemos llegar a la conclusión que si usted depende de servicios médicos a través del gobierno, posiblemente los servicios no van a ser los mejores. Normalmente, a veces sí, depende de qué hospital tú, tú, tú vayas uh -huh. y, y en qué país te encuentres. Porque muchas veces los sitios del gobierno como en países como Canadá Francia, este, Alemania el sistema ya es diferente porque la gente paga más, más taxes más más libus como lo dicen en Puerto Rico pagan más taxes para que tengan todo el mundo tenga tenga un, un, el mismo nivel de, de tratamiento cuando, cuando se enferman para que todo el mundo reciba lo mismo, sí, sí, lo mismo o sea, pero aquí en Estados Unidos es diferente porque aquí es eh, las empresas privadas, las empresas de farmacia y todo eso, eh, y las, las empresas especialmente de... de... Los insurance, ¿Cómo se llama la, la...? aseguradora. aseguradora. Pues dependen de ese dinero para ellos poder sobrevivir en el negocio. Que todo, Esto es un poco diferente. Un poco diferente. Un es. poco diferente. Pero la única diferencia es que hay una regulación mandatoria, se llama ENTALA, que esa regulación, si el paciente va a cualquier... A cualquier este, sala de emergencia que puede ser una sala de emergencia de un hospital privado o una sala de emergencia de un hospital este, este, público lo tienen que atender mandatoriamente, no pueden sacar a nadie hasta que esa persona se haya atendido correctamente y se haya diagnosticado con el, con el tratamiento que requiere y se haya estabilizado exactamente okay. Bueno amigos, estamos hablando con el doctor Jimmy Bonilla regresamos en breve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 APR for 60 months, and you keep the $1,000 Kia bonus cash. It's crazy but true. And every new Kia comes with a 10-year, 100,000-mile warranty. Every credit application accepted. Hurry to Gary Matthews Kia invoice sale in Clarksville. Make the switch to save more. MatthewsKia.com Invoice pricing and soon. Stock numbers 1342 all prices plus tax top and license. Cash back from Kia Motors of America. Prices include 457 processing fee. Some dealer incentives and year and awards can affect actual invoice cost and pricing. 0% with approved credit. Ends 43013. y regresamos amigos con tu programa La Voz Hispana con este tu amigo Juan Carlos Rosado eh, quiero recordarte si tienes alguna necesidad en bienes raíces comprar, vender o rentar alguna propiedad por favor dame una llamada a mi teléfono celular al 931-436-1237 estaré muy gustoso de ayudarte en cualquier necesidad de bienes raíces Jimmy eres músico también ¿hace cuánto te dedicas a la música? Bueno, me dedico a la música Wow, hace más de 30 años Te he dedicado a la música Yo empecé como disc jockey, como DJ uh -huh. Por eso que estos micrófonos son muy familiares para mí <ríe> Yo trabajé, hacía los mixeos en South Zone 98 en Puerto Rico, en Caguas okay. Y después entré al Army y seguí, seguí como, como DJ Y tuve 25 años siendo DJ Entonces una vez un amigo mío en Alemania eh, Que en paz descanse Se llama Anthony Martínez Él uh, falleció Él murió de decir y sí, era el cantante de, de La Solución. Y estábamos en Alemania y este, yo estaba haciendo DJ y uno de los coristas no vino. Entonces so, él me, siempre me decía a que yo tenía buena voz. Y tuve que hacer, coger, cuando tenía el break mío, pues tenía que ir a, a hacer coro con la orquesta. Y me quedé con la orquesta y me gustó y me quedé. Además, mi, mi, como dice, mi, mi background de, de música yo eh, tocaba flauta en la, en la escuela intermedia, en la escuela superior en Puerto Rico, so, soy flautista se so lee música soy arreglista, toco teclado so, de todo un poquito como dice y le metes también a la percusión le, le meto bastante a la percusión sí, ahí, <risa> ahí le doy duro de hecho, <risa> está aprendiendo unas clasecitas de conga que me ofreciste una Ay, vez sí, sí. Loco para empezar con es, el eso viene por ahí Uy, luego por aprender a, a, a tocar conga, So eres arreglista tocas varios instrumentos Sí. y tienes tu orquesta y canta. tengo la orquesta pequeña y la orquesta grande la orquesta grande la or eh, 14 músicos y la pequeña somos 6 músicos o sea la pequeña la normalmente usamos cuando la gente no tiene lo los ingresos para pagar solo tenemos la orquesta pequeña okay. el uh -huh. número de teléfono si la gente quiere contratarte para algún artigo. el número es 210-260-4512 Las personas pueden llamar y dejar su mensaje si quieren alguna contratación de la orquesta. O me pueden mandar un e-mail a jimmybonillamusic.gmail.com okay. ¿Y allí, qué clase de género vamos a estar escuchando? Bueno, nosotros tocamos... Yo soy salsero de la mata, como dicen. Okay. Salsero cocolo, cocolo, cocolo. Pero este, hay que tocar de todo. So, nosotros tocamos salsa, tocamos merengue, tocamos bachata, bolero y... Uh, y mm, lo que pide la gente es que después de San Jerónimo Latino hasta cumbia le tocamos okay. mm. y ustedes están dispuestos para bodas, quinceñeros nosotros estamos hasta bautizo de muñecas si quiere <risa> hasta, hasta el cumpleaños de una Barbie ¿eh? <risa> el cumpleaños de Barbie ¿eh? <risa> <risa> ¿cuál ha sido la aceptación de tu orquesta aquí en, en Clarksville? bueno en Clarksville el año pasado tocamos para Austin Peay University este, y fue mucha mucha mucha gente a vernos Y después tocamos el, el, el gala, el primer gala hispano que tuvimos aquí en, en Clarksville, que fue en Outgrove, en el centro de convenciones de Outgrove. Y tuvimos una acogida que fueron alrededor de más de 200 personas. Y Sobre bailaron el, salsa y cumbia uh, y música hispana hasta la última. Música y, pan hasta, el último. Música y pan hasta la última y le pusimos hasta reggaeton, pero la orquesta no tocó eso, el DJ lo hizo. El DJ ¿no? tocó yeah. el reggaeton. Sí, yo sé, yo sé cuál es tu opinión de este reggaetón Igual que la mía Bueno, el, el, el reggaetón este, Realmente el reggaetón este, Los reggaetoneros han buscado a los, a los salseros Ahora mismo Hay muchos que han grabado con Andy Montañé Han grabado con Jerry Rivera Han grabado con Gilberto Santa Rosa Este, ellos, ellos, La única Similaridad que tenemos con los reggaetoneros Es que la salsa en los 70 La salsa viene de un género De la gente de pueblo Okay. no viene de aristocracia viene de, de la gente del pueblo que mezclaron los sonidos de la bomba, la plena, la salsa el guaguancol, cha cha cha y todo mezclaron con... y entonces pues para los 70 la música de, de, de salsa era la música mala sino que el, los dragones dicen que que nosotros decimos que la música la que estamos ahora es la música mala la única diferencia es que los salseros disfrazaban lo que querían decir a la mujer Eso le decía de una forma bonita. Lo de raguetón se lo dicen como es: Crudo. Lo dicen bien crudo. Y usan muchas malas palabras, entonces los arceros no, no usaban eso en ese tiempo. Y todavía no, no he encontrado muchos salceros que usen este, malas palabras cuando, canta, cuando cantan. Sí. Porque si llegaban a la casa, los padres lo iban a poner en su sitio. Ahora, totalmente diferente. So, la única similaridad es que, que los dos géneros vienen de gente pobre. De gente de caserío, gente de, de, de barrio. Bueno. No de alta cuña no de alta cuna, no es música filarmónica ni es música de clásica no no no, no, de no, no. Eh... aunque hemos usado muchos géneros de ahí también hemos usado hemos mm -hmm. usado un par de partecitas ahí eh, en, en, en la salsa pero normalmente lo, los ritmos vienen del ritmo africano de gente pobre Al, al, al sector norteamericano le gusta la salsa a los blanquitos le gusta la salsa a los americanos los, los americanos debo decir claro. o sea, incluye, incluye todos los blancos los, los afroamericanos este, toda la gente le encanta la salsa a ellos porque es un ritmo que llega al corazón o sea tú llevas la clave uh, uh, uh, es caliente uh, y esa clave viene del corazón y es un ritmo caliente y la, a la gente le encanta le encanta sudar y le dicen lo usan para Zumba imagínate <risa> mi esposa que es una instructora en Zumba lo usa mucho pone su, su música le gusta la salsa de Colombia yo sé Colombia. En, en Colombia la salsa ha subido grandemente lo que se ha caído un poco en en en, en la Antilla en Puerto Rico y en Dominica, República Dominicana, se ha caído un poco el merengue se ha cogido por la salsa, pero la ha cogido Colombia, Colombia ha sido la cuna en los últimos años de, de la salsa, la salsa. Uh -huh. Jimmy eh, en, en cuestión de hablando de la uh -huh. salsa ¿Tienes algún proyecto? ¿Estás haciendo alguna grabación? ¿Estás trabajando en algo actualmente? Bueno, ahora mismo estoy, estoy trabajando en un proyecto Con este, un amigo mío Que nos conocemos en Alemania Y él tiene una orquesta Se llama La Conexión Latina este, Huito Rodríguez, La Conexión Latina Y él grabó dos discos en Alemania Que cuando yo llegué en el 85 a Alemania Pues él ya tenía su disco y todo Y, y su orquesta sonaba este, Espectacular, como dicen y le estoy haciendo un proyecto a él ya hicimos una grabación de The Wonderful What a Wonderful world que era de de Louis Armstrong la pusimos en salsa y y ese es el proyecto que estamos haciendo ahora después en el próximo segmento te diré en okay. cuatro proyectos tenemos perfecto bueno amigos estamos hablando con doctor Jimmy Monilla y su uh, faceta con músico regresamos en breve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 Welcome to the Tennessee Lottery. What floor is the VIP Player Suite on? Uh, the VIP Player Suite is online. It's where you can enter your non-winning tickets for a second chance to win big cash. Right, but isn't there a store or something? Yes, the VIP Store where you redeem your rewards points for cool merchandise is also online. Online, huh? Yep, you can join at tnlottery.com. Is there anything I can do here? Uh, you can buy a ticket over there. I knew there was a store. The August 26th Second Chance drawing is already over $1.5 million, so join the VIP Players Suite today. The Tennessee Lottery, game-changing fun. Hey, see that cow right there? Yeah. Could be worth a thousand bucks. Okay. See that one? Yeah. Thousand bucks? What are you talking about? The new moolah instant game from the Tennessee Lottery. What's that got to do with those cows? Don, what does a cow say? Moo. No, they don't. They say moolah. I'm pretty sure it's just moo. No, I think when they're happy, they kind of say moolah. La la. Moolah, five times lucky and smoking hot cash. New instant games from the Tennessee Lottery. Game-changing fun. de vuelta con tu programa La Voz mm. Hispana con Juan Carlos Rosado, me acompaña mi gran amigo Jimmy Bonilla, el doctor Bonilla debo decir eh, hablando de su faceta como músico Jimmy, me estabas comentando que tienes varios proyectos ¿me puedes hablar acerca de esos proyectos que tienes ahora mismo? Bueno, anteriormente te hablé del proyecto de Huito Rodríguez, que ya grabamos este, What a Wonderful World que era canción que hizo muy popular a, a Louis Armstrong mm -hmm. y, y vamos a grabar este, los Próximo en español lo vamos a hacer en Puerto Rico este, Tengo allá Director musical y ten, tengo todo allá Y la manera que yo hago Yo lo, este, delego todo que, que ellos lo hagan y después yo voy a Supervisar todo, ya hago la, la Mezcla y la materialización Y la imprenta del CD Y entonces ahí se va a la venta so, Ellos hacen su trabajo, ellos graban Ellos realizan el disco ¿Sale? Después tú das los toques finales antes Entonces, de que yo, la producción salga tú vas a inspeccionar de que el producto ¿sí? esté terminado como tiene. yo tengo directores musicales en Puerto Rico ellos buscan los músicos de estudio se les paga a los músicos de estudio porque no se puede buscar músicos de la calle tienen que ser músicos de estudio que estén acostumbrados a grabar en estudio que lean bien la música incluyendo los percusionistas porque en el estudio no se puede perder tiempo si tú pierdes tiempo en el estudio pierdes dinero el dinero que se pierde uh -huh. y obviamente músicos de estudio no es, no es lo mismo de la calle Cualquiera puede tocar en la calle Pero no todo el mundo puede tocar en el estudio Cualquiera puede soñar en la calle Pero no todo el mundo puede cantar en el estudio Y obviamente el yeah. músico de estudio Es un músico más profesional Profesional, ya, yeah, profesional Y saben lo que están haciendo este, Yo le digo al estudio El detector de mentiras, ¿El detector de mentiras? <risa> Ahí se sabe quién es quién Ahí que se sabe quién es quién, exactamente Ok, ¿puedes mencionarme alguna de las producciones que ya has realizado o que se han vendido? Bueno, como te dije anteriormente, hice la orquesta de solución, fue la primera que hice Y se vendieron alrededor de 5.000 copias Hice el de Mario Vélez y los clásicos de la salsa, se vendieron como 8.000 copias Y todavía se sigue vendiendo ese Y el de Willy Creppo que hice, que era de música cristiana Fue hecho aquí en Clarksville no, me fue así. hecho aquí en Clarksburg con un estudio De un muchacho que Willy conocía Que es un, un pastor en una iglesia Y yo hice la masterización La mezcla Y ese disco se ha vendido bastante también Se ha vendido alrededor de 4.000 copias ya yeah. Que nosotros sabemos hasta, hasta la fecha Hace tiempo no, no miro el, el email mío A ver qué ha pasado ahí Pero hasta, tenemos las próximas producciones Tengo la producción de Wito Rodríguez y, y su salsa jazz yes. Tengo la producción de... ...de los que está produciendo ...cuarenta años... ...de vamos a celebrar... ...tengo la producción que viene también de Mario Vélez... ...y la otra producción que es mía... Que ...es la primera que voy a hacer... ...pero este... ...estaba esperando terminar el doctorado... ...y hacer todas estas uh -huh. cositas primero... ...para entonces enfocarme en eso... ...en la tuya... Uh -huh. ...la producción de Mario Vélez... ...es la segunda que va a ser... ...la segunda que vamos a hacer. ...me regalaste un CD de Mario Vélez... ...y quedó muy muy bueno... ...ese se vendió mucho en Europa... En Europa, en Europa se vendió mucho. Le baila mucho la gente por allá. Ah, ya le encanta. Le encanta <risa> eh. Es fascinante. Yo estuve estacionado en Europa siete años y la gente le encanta allá. Okay. Realizas algunas presentaciones cuando eh, para de la orquesta en vivo para promocionar los CD aquí en Club. Sí, este, bueno, para este año, este Mario lo más seguro va a venir para, para el festival, este, segundo festival hispano de, de Navidad que vamos a hacer aquí, este. La orquesta mía este, Hace una semana estuvimos en Alabama tocando Con la orquesta completa En un festival para los colombianos Y fuimos para allá La pusimos la pusimos en la china como dicen chévere. Super chévere Entonces yo normalmente toco más afuera Que aquí en Clarksville Aquí en Clarksville cuando hay festivales O cuando llego en la Universidad de Austin P Porque a los lo músicos míos, que son de Nashville, hay que pagarles bien porque son músicos o sea, profesionales. Son buenos. Son buenos. Mm. ¿Esos músicos pueden realizar en, en los gra... estudios de grabación? Sí, ellos, ellos pueden tocar. Ellos, ellos son músicos de, de estudio. Okay. O so, tú tocas con yeah. los eh, uno, uno de bonita te, te toca con Prince. Eso okay. mm. Es un ejemplo de, de, de, de, de, lo, de lo bueno que son ellos. Acabas de mencionar mm. que, algo que yo no sabía, festival de Navidad. Festival de Navidad El, el primero fue hecho el año, el año pasado Fue el 5 de diciembre Y este año creo que va a ser el 8 de diciembre Y va a ser aquí en el área de Clarkson, En Oak Grove, en el centro convencional Centro convencional de Oak Grove, Oak Grove. So, Para informaciones Donde la gente puede saber exactamente la fecha eh, Todavía no hemos establecido la fecha okay. eh, Ya el mes que viene Tenemos la, la fecha Tenemos toda la información Entonces se va a poner la, la información Porque todavía estamos cerrando ...con los sponsors... ...ok, entiendo... ...hay que tener los sponsors... ...para ponerlos en el flyer y todo... So. ¿Y ...¿alguna orquesta que tengas pensado... ...traer para ese festival... Bueno, ...o va a ser es, tu propia orquesta... ...va a ser mi propia orquesta... ...pero Mario... ...Vele y su cantante... ...lo más seguro van a venir... ...para uh, tocarla... ...para acompañarme... Por eso que manera. va a ser tremendo... ...tremendo fiestón... ...tremendo fiestón... ...tremendo yeah, party va a ser... Yeah. ...¿cómo nos afecta la piratería... En cuan, ...cuando tú terminas tú ...estamos hablando de la piratería... ...cuando terminas todas estas producciones... ¿Qué se puede hacer para controlar este asunto de la piratería y que no te afecte a, a tu producción, tu bolsillo? Bueno, eh, yo estoy contento con que se saque el dinero para atrás, que invertimos y un poquito más. Pero si se saca por lo menos lo que se invirtió, yo estoy contento porque la piratería es inevitable, es bien difícil de controlar especialmente en sitios como tú me mencionaste de México y otro y otros sitios que no pertenecen a Estados Unidos este en, en un Europa, tipo de control? no uno no puede controlar eso, y eso en Puerto Rico mismo la gente copia los CDs y aquí en Estados Unidos también pero uno no tiene la, la, la facilidad ni tiene ni tiene el, el, el, el, los recursos. el los recursos humanos para para hacer eso Yeah. y que están en todos lados no, no solamente en, en todos lados es, es global como dicen es, ¿eh? global. es global. un asunto que aunque me estabas mencionando que es un poco difícil de venderlo pero una vez que estas personas quieren un mercado exactamente todo el mundo quiere las cosas gratis y baratas lamentablemente yeah. pues la gente no debería ser así pero los apoyan, apoyan. y se convierten en, en, en eh, diríamos eh, parte De, de, prom de esa promoción de la piratería. Pero normalmente... Cómplices de Hermos. Sí, cuando se hace un... Se hace un CD, se hace un, lo que llamamos en inglés un CD Release. Se hace el CD Release y ese CD, el día que se hace el CD Release, pues la gente compra muchos CD, porque es año nuevo. Compra muchos CD y entonces a, a, hay manera de que, de que en vivo y todo eso, los CD se venden bastante así. Y hay mucha gente que le gusta coleccionar los CDs. Que sí. ¿Sí? ese es el mercado que nos, te apoya, mm, apoya ya. en tus producciones. Exactamente. Y claro, pues es justo que si uno pues invierte en una producción, pues como acabas de mencionar, esperamos recibir la, la, la inversión y un poco más porque vivimos de esto. Tú vives parte mm. de lo que tú haces en tu vida en la música. Exactamente. No solamente de tu trabajo profesional, sino que también vives de la música. Bueno Jimmy, ha sido un placer tenerte. Aquí en el programa. Por favor, dinos nuevamente tu teléfono o tu dirección de internet donde las personas pueden comunicarse por alguna contratación de tu orquesta. El número mío es el 210 260 4512. Repito, 210 260 4512. Y mi email es Jimmy Bonilla Music gmail.com gmail Quiero darte las gracias por la oportunidad que me has dado de hablar, expresarme al público, este, que hace tiempo no lo hago. He estado bastante ocupadito haciendo diferentes cosas. Y que se repita, Entonces, a veces, el placer fue el mío. Okay? Va, va, habrá futuras ocasiones donde, donde podremos traerte. Sé que hay muchos temas que podemos hablar y para mí ha sido un placer entrevistarte. Gracias por tu amistad valoro mucho este, la mitad desde que te conocí hemos hecho tremenda química so. muchas gracias por estar aquí no, gracias bueno amigo esto fue todo por hoy en tu programa La Voz Hispana quiero despedirme no sin antes recordarte si tienes alguna necesidad en bienes raíces eh, comprar, vender o alquilar alguna propiedad puedes llamarme 931-436-1237 este fue tu amigo Juan Carlos Rosado nos vemos en la próxima WJZM Radio, Clarksville, Tennessee.